Argentina, 570 no se, no se mueva, ya viene Turismo Carretera, Turismo Carretera. Con la conducción de Osvaldo Taraz Perdóname, si alguna vez fui descorté Como una hormiga, a la deriva, por el andén Hay algún en Que te hace estar presente Detrás de aquella estrella 31, Seguimos repasando Liga Nacional de Básquetbol Recordando que esta noche Argentina juega a las 21 frente a Croacia que en este momento se está entrenando en el Orfeo Superdomo que ya lo hicieron Francia, Serbia y Croacia que a las 18 van a arrancar Francia y Serbia primer partido por la pantalla de DirecTV con Altamirano, con Viola y con Pepe Sánchez y a partir de la 21 van a compartir transmisión la televisión pública con un buen emprendimiento por parte de la gente de DirecTV y de la Confederación Argentina de Básquetbol para poder cederle el partido de Argentina también a la televisión Pública, que todos tengan la chance de poder verlos van a transmitir las dos pantallas, la de DirecTV y la, la de la Televisión Pública, Argentina frente a Croacia, que Pato Garino viajó a los Estados Unidos seguramente a firmar su contrato NBA, en un rato si podemos vamos a confirmar si es Este, a San Antonio Spurs o a Orlando Magic un nuevo jugador argentino en la NBA así que veremos a ver qué pasa en su lugar va a ir Juan Pablo Baulet mientras tanto seguimos repasando la Liga Nacional y a la confirmación de Martín López eh, confirmación oficial de que hispanoamericano bajo a, a la Liga Nacional la comunicación es ahora con Marcelo Casareto el hombre fuerte de Echagüe de Paraná ¿Cómo te va Marcelo? hola qué tal un gran saludo a vos y a toda la audiencia bueno qué novedades tenemos de, de, de chagü y, y de su llegada a la liga nacional marcelo bueno de lo que habíamos hablado la semana anterior sobre el fin de la semana pasada en cumplimiento de los plazos el mandó la carta documento para formalizar eh, su arribo a la liga nacional ya hicimos el acuerdo verbal telefónico y por mail con la NUS y la DC acerca de las condiciones en los cuales en los cuales eso se daría. Uh, en la semana tuvimos la visita de la gente de la Comisión de Infraestructura de la DC, el arquitecto Cortés, que vio el estadio nuevamente con recomendaciones en cuanto a las mejoras para jugar liga nacional. La NUS cumplimentó sus libres deudas o sea que pagó finalmente entre ayer y anteayer en efectivo todo lo que eran sus compromisos de la temporada anterior, así que solamente restaría una cuestión de agenda en tanto el presidente de la DC y el presidente de la NOS confirme cuándo se podía formalizar, se podía formalizar el acuerdo. Nosotros estamos, como decía en un diario acá con el teléfono abierto esperando que nos llamen claro El culo que será inicio de la semana que viene Marcelo, es una es una venta, ¿no? Es una compra de plaza por parte de Echagüe es, es, es un acuerdo de sesión de plazas O sea, Echagüe no va a pagar por la plaza la sí. Lanús no cedería la plaza de Liga A Conservando los derechos televisivos por una temporada ¿Quién los conserva, la Lanús? Claro ah. O sea, ellos no cederán la plaza Pero no los derechos televisivos Y nosotros le cediríamos la plaza de TNA, que después, no sé, con un anubus, definirá si juega o no. Ustedes le dan los derechos televisivos de la temporada más la plaza del TNA. Exacto. Eso es un acuerdo entre los clubes. es un acuerdo entre los clubes, claro. Ya resta formalizarlo en presencia de la ADC. Por eso la ADC tenía que validar en esta semana que la luz pagara sus compromisos libre deuda, que ya está. Hay que inspeccionar al estadio de Chávez desde el punto de vista de la infraestructura y la mejora que hay que hacer en estos en estas semanas que quedan hasta el comienzo de la liga. O sea que Chávez jugaría la temporada 16-17 sin derecho de televisión. Así es. Está bien. Y, y, y, y en plata, digamos, en, en porque la plaza tiene una, un valor, ¿no? De, si no me equivoco es de 4 o 5 millones, ¿no? Creo que es 4 millones. Eh, ¿cu ¿Cuánto sería el, el, el monto final de la operación? O sea, los derechos de televisión Más la plaza de Tenial No, por eso la, es un acuerdo de sesión de plazas Allí se llama el acuerdo Sí O sea que el valor de lo que vos decís de plaza eh, Es una referencia En tanto sea la de C, la Que eventualmente tengo una plaza y la quiera vender Pero si hay un acuerdo privado entre dos clubes no hay un valor que establezca a nadie. Es no, acuerdo. está bien, no no no, no hablo de, de ese valor, pesos. pero digo, ¿cuánto serían los derechos de televisión que les corresponden cobrar y cuánto está la plaza del Tenía para tener una idea? Y la plaza de TNA, de a, creo que el valor teórico no, son 4 millones, la plaza de Tenía son mil pesos, los derechos televisivos rondaban en torno al millón y medio de pesos. Ahí está, es eso, es, es, eso. esa esa es la pregunta, la pregunta que que te quería que te quería hacer independientemente de que al ser una sesión de plaza está claro que es un un arreglo entre entre los clubes no entre entre las partes nosotros notificaríamos a la dec del acuerdo y la deseo directamente le liquidría la nulo que le corresponde mes a mes o claro, sea que, claro. Sea que le pa cha y, y le paga no, no, la claro, no. luz no saldría eh, de la tesorería de chavez no saldría un solo peso para pagar nada está, está, claro, está pues claro nuestro desafío es Eh, como hablamos la otra vez el, el el reunir un presupuesto mínimo para poder jugar de manera competitiva en la liga claro ahora a las 13 horas nos reunimos con el intendente de Paraná este bueno, ya nos hemos reunido con el gobernador y hemos hablado con montones de empresas este, los que nos estaban apoyando han comprometido mantener su apoyo e incrementarlo y se han, sumido, se han sumado también otros sponsors Por lo tanto, ese presupuesto mínimo que habíamos hablado de reunir, se ha reunido y por eso la comisión directiva de Chahue, por unanimidad, aprobó la participación en la Liga Nacional. Claro, está muy bien, está muy bien. ¿Y ustedes manejarían un presupuesto por fuera del club? Siempre fue así, por lo menos lo que hace a mi participación. Nosotros en cinco años pasamos de la Liga B, al TNA y ahora la Liga Nacional, o sea que son dos categorías, y en todo ese periodo siempre la tesorería del club una cosa y la de la liga es otra. O sea, no sale un solo peso del club, de las cuotas sociales o los aportes de aranceles deportivos, del patín o del rugby o del hockey o de la natación, para financiar el deporte profesional. Claro, claro. Eso es un sponsoreo 100% aparte de club, por eso no hay ninguna chance de que una mala campaña eventual o algo así pueda afectar sobre la finanza del club. Claro, la economía del club, que siempre eh, siempre se resiente cuando hay una actividad profesional. En otra época no fue así, Fabiari, por eso había al inicio alguna... Bueno, como decir, a ver, ¿cómo sería esto? Porque alguna duda, alguna duda. Alguna duda, que bueno, eso lo fuimos aclarando, y sobre todo lo fuimos aclarando a lo largo de estos últimos años. O sea, Exacto. Chau ha cumplido todos sus compromisos este sin ningún tipo de inconveniente y bueno, deportivamente en la categoría en la que estábamos siempre llegamos a Playoff en estos años y en la última llegamos a las finales del norte lo cual nos hizo bueno llegar a este derecho deportivo de estar con el número uno para negociar con la Lanús ante su decisión de no participar. Eh, Marcelo, y el equipo, porque nos habías contado la otra vez Que Barsanti iba a estar porque forma parte de, del proyecto Llegaron hasta acá con él Y si no le daba la categorización para poder dirigir Iba a estar como asistente ¿Qué, qué, qué hay confirmado hasta hoy y, y para dónde rumbean? En lo deportivo, ¿no? lo deportivo, lo confirmado Es lo que ya hemos confirmado anteriormente este Nosotros tenemos diálogo con alternativas para la dirección técnica del equipo, o con jugadores, pero no podemos cerrar eso hasta no tener la confirmación de la plaza. ¿Y hoy cerrado qué tenés? Y está Baeza como base mayor, que estaba en instituto, en el último tramo de Liga, Lisandro Ruiz Moreno, que ha surgido acá en el club y que ha tenido gran desempeño en TNA, eh, como escolta, Sebastián Uranga que, bueno, es conocido su padre y el mismo que estuvo en Sionista y Obras en Liga Nacional últimamente. Eh, tenemos a eh, Eugenio sutovic que es un base juvenil que estuvo en Peñarol de Mar del Plata y va, ¿Eugenio Cáceres, va a ocupar en... place de sub 23? No, no en menor todavía, en ah, 20. Okay. Después tenemos a Carlos Güemo, que fue seleccionado en Argentina, en el 23 3 eh, que estaba en Sionista. Tenemos a Emilio Stucchi en el 3-4, que eso sería los, los 2-23, eh, que viene de un caúdero que se empeña. Eh, y bueno, y después tenemos a definir tres fichas mayores más, que una vez que confirmemos el técnico eh, tendremos que definir cuáles son esas fichas. Eh, ¿Y los extranjeros? Y los extranjeros, hasta hoy tenemos a Jackson en el 2-3 y Brown en el 4-5 eh, que habíamos este pensado en ellos para jugar el TNA y cuando tengamos el técnico nos tenemos que juntar, a ver si ratificamos eso o ante el cambio de circunstancia el cambio de el cambio de categoría vamos por otro lado y contratamos otros jugadores. ¿Y la idea es jugar con dos extranjeros, con tres extranjeros, con más? Nuestra idea eh, es tratar de jugar como la mayoría de los equipos en el entorno de los tres extranjeros claro pero eh, pero lo tenemos que hablar con el técnico. Por ahí dice sí, no, y también a hay que ver una cuestión de mercado, porque eh, nosotros tenemos una referencia de, de jugadores, este, digamos, que no van a ser eh, eh, los de un plantel de alto presupuesto, entonces por ahí tenemos que ver si nos conviene más un jugador nacional o un extranjero en cada una de las posiciones. Claro, claro. Vos sabes que cuando vos comparás a nivel de mercado, con este tema de la cantidad de fichas nacionales, extranjeras y demás, este se abre mucho el horizonte no solo de norteamericanos sino también de jugadores de otros países de Centroamérica, del Caribe de África, de otros lugares Entonces, en un mercado global tal vez vos por dos o tres mil dólares este, traes jugadores que te dan una buena prestación seguro, seguro, seguro eh... Marcelo, ¿y el técnico apuntan por el lado de Fabio Denti, de Daniel Maffei? Bueno, son dos de los posibles candidatos, sí. Hemos estado hablando con ellos telefónicamente y demás, y, pero claro, no podemos avanzar, en, en cerrar con ninguno, ni, ni definir este, las condiciones hasta que no tengamos la plaza. y sí, pero ya más o menos la tiene. Pero el más o menos, <ríe> yo hablé en la mañana con el gobernador y hablé con el intendente, ahora a la Laguna lo veo, y me dice, ¿cuándo firman? Le digo, bueno, para que me llamen, qué sé yo, están ocupados los muchachos cuando, este, creo que Russo estaba en Colombia por conmebol y volvía hoy, este bueno, Borro estaba también con sus actividades, así que en cuanto... Eso nos confirmen, nosotros viajamos. Pero, pero sí. más o menos te están rumbeado que entrenador van a tener ya. O sea, vos está rumbeado, independientemente de la firma, vos sabés que esto está bien, es cierto lo que vos decís. Hasta que no se firme, no se sabe, pero también es un trámite, vos ya más o menos decidiste. Y tenemos nuestras ideas, pero nuestras ideas son flexibles en este punto, porque nosotros eh, tenemos en claro de que acá hay 20 equipos en Liga Nacional. Y nosotros este, nos gustaría competir deportivamente y ganar todos los partidos y competir con la sí Marcelo. inversión ah, o, la tal, tal, tal. Sele... o la posibilidad de seleccionar. No vamos a competir con San Lorenzo eh, en, en un técnico o en jugadores. Entonces, lo que nosotros podemos pagar es mucho menos que eso. claro Entonces, nosotros deportivamente podemos ganar un partido, dos o tres, o perderlos, salir primeros o últimos, pero de ninguna manera podemos comprometer la finanza del club. No, seguro, seguro. Entonces, lo que voy a decir a cada uno es decir, mirá, tenemos esto, sirve. Y en el mercado es el mercado. Algunos te dicen, mira a mí me pagaban tanto, los jugadores del otro equipo ganan tanto, o yo el año pasado gané tanto, yo quiero tanto. Y yo lo respeto, lo entiendo, y bueno, si ganan mucho... Los felicito, los aplaudo y los abrazo. Pero yo no les puedo pagar. No, está bien, pero a ver, lo que yo punto es, independientemente de, de que vos querés hacer todo oficial cuando se firme lo de la plaza, ya más o menos el tema del entrenador ya lo tenés. Ya sabés quién es. No, no sabemos todavía. Sí, lo sabés. <risa> pero cuando lo sepas yo te lo digo, no tengo problema. Pero, sí. Lo que pasa es que nosotros somos un club, somos una comisión directiva, nos reunimos, o sea... Eh, bueno, cada club tiene su estilo, digamos, pero acá no hay el estilo de una persona que decide todo. Acá decidimos entre todos, por ahí ustedes me no conocen más a mí, pero digamos, yo ni siquiera el presidente del club hoy, soy vicepresidente. No, no, está, está de acuerdo, Entonces, estamos de digamos, acuerdo. Cada decisión la charlamos en un grupo, por lo menos somos 15. Sí, sí, sí. Bueno, este... No soy ejecutivo, sí. digamos, pero... Voy a la comisión directiva, acordamos las pautas y, y voy para adelante. Sí. Y cuando tengo las cosas encaminadas, voy de vuelta para la aprobación final. Así sí. nos manejamos hasta para contratar un u sí Entonces, no es el buen humor mío o mal humor mío, o mi simpatía o mi gusto personal. Nunca fue así. Está... Bah, siendo responsable yo, capaz que han venido este tal vez entrenadores o jugadores que... Tal vez yo no lo hubiera preferido, sí que tal vez estaban dentro de las dos o tres preferencias que tenía, pero tal vez me hubiera gustado como un número un otro. Y finalmente en... el consenso general fue lo que determinó que nuestros pasos sean seguros. Entre Fabio Denti y Daniel Maffei, ¿quién tiene más chances hoy? Vos querés que te una un anuncio, pero no te lo puedo dar. <risa> son dos grandes entrenadores. Sí, no, eso no me cabe en duda. Son buenas personas. Este... A vos te gusta más uno, a Matías le gusta más otro. Bueno, se eso se es. ¿Pero es pero yo no... uno, a mi otro. Ninguno de los dos ponemos el dinero ni elegimos. Así que <risa> eso no, eso lo tiene que eso no. tiene que decir ustedes. Pero son grandes profesionales. Pero ya te digo, para nosotros eh, es determinante un poco la, la idea de adaptarse a la realidad del club, digamos, ¿no? O sea, aquel que dice, bueno, con este equipo yo me arreglo, este eso tiene mucho que ver también. Y tiene que ver, ¿viste? Porque si vos traes a qué sé es yo, a Popovic porque le de la plata para pagarle y el tipo después te va a pedir este un plantel en consecuencia sí, y a Manu Ginobili. Yo es el privado y viste y, y otras cosas que nosotros no tenemos, ¿no? Entonces, eh, también va a decir, bueno, Eh, qué vale traer un jugador franquicia o un técnico franquicia en la medida que después nos podría acompañar con el resto de la estructura. Entonces, nuestro equipo va a ser un equipo humilde, muchachos. O sea, ya digo, va a ser volver después de 22 años, echar un histórico de la liga, pero es como que tiene que volver a empezar a caminar de nuevo. Sí, sí, sí. Ahí vimos fotos del estadio Eh, está quedando muy bien, están haciendo las reformas, han pulido el piso, ha quedado realmente muy muy lindo. ¿Qué otras cosas están haciendo? Bueno, ayer estuvo, ya te digo, Cortés de la Comisión de Infraestructura, así que nuestro estadio, yo te digo conociendo el país, tal vez como estructura es uno de los mejores del país, como estructura. Lo que pasa es que por ahí hay algunas cosa que hay que arreglar de mantenimiento y modernización. Sí. Pasó, por ejemplo, aquellos zonas de vestuarios con los sanitarios incorporados a los vestuarios los baños este, en general, el mejoramiento, la iluminación, que es buena, pero hay que mejorarla, sobre todo con el tema del de de requerimiento de televisación, este la zona de prensa, la mejoramos mucho, pero hay que mejorarla más, este, y bueno, el tablero electrónico, nosotros tenemos tablero electrónico de eh, para jugar TNA, y ustedes saben que en Liga Nacional hay que adaptarlo para los números de los jugadores hasta el 99%, y en el silbato del árbitro, ¿no?, el tiempo justo. Claro. Eso, bueno, hay que adaptarlo. Por lo tanto, todo eso es una inversión, hay cosas que vamos a hacer eh, en estos 30, 45 días que faltan, y hay cosas que vamos a ir haciendo en el desarrollo de la liga, ¿no? Eh, ¿La capacidad del estadio para cuánto quedó? ¿O cuánto va a quedar? Y mirá, la capacidad, digamos, sentados cómodamente, está en más de 4.000. Sí. O sea... Cuando se jugaron finales en Argentina o Chagüe las finales en algún momento, los cuentos dicen que tiraban baldazo de agua para mojar las tribunas que la gente quede parada, ¿no? Sí. Entonces entraba acá, para atrás 5.000. Pero bueno, eso ya no se puede hacer, ¿no? eso hacía antes. Marcelo, te agradecemos mucho el contacto, ¿eh? ojalá que, que puedan terminar de finiquitar eso, es un hecho que Chagüe vuelve después de 22 años a la, a la Liga Nacional, así que te volveremos a molestar para, para saber más este más cositas del equipo, Bueno, muchas gracias a ustedes por la, la cobertura siempre y la atención. Así que, acá estamos, para aprender con humildad y bueno, y deportivamente para pe para pelear del primer partido hasta el último. Ahí está, ahí está. Eh, gracias, gracias, Marcelo. Marcelo Casareto, máximo responsable de chaue de, de Paraná. Bueno, hablando un poquito de cómo están, vimos las fotos, está quedando realmente muy lindo el estadio. este Bueno, están ahí con Fabio Dente y con con este con Daniel Maffei tratando de de ver a ver cuál